Muy buena, muy buena la música que viene como también, como de los años 90, como venía sonando prácticamente esta última parte de la mañana, c u e r m e s e r a Ahora que estamos en Radiocracia Plus, por supuesto que respondemos a esos eh, lineamientos eh, que generan un poquito de solaz. Entretenimiento, decimos a veces cuando hablamos de la música, lo cierto es que hasta、eh, determinado punto las canciones. Cuando no entendés todo lo que están diciendo, porque no hablan en criollo, te permiten apagar un poco el marote. Y después de tanto bla, bla, está bueno. Y los que entienden las canciones l o disfrutan.、Eh, nosotros, por lo menos en la parte que queda por delante de Radiocracia Plus, nos vamos a hacer、eh, responsables de construir la agenda de la comunicación comunitaria. Y va a ser,、eh, no sin la participación de. Carlos Catrileo, Carlos el Puma Catrileo, que es un comunicador mapuche a quien le、eh, damos las gracias y la bienvenida, Carlos Juan Pablo Bertolini, por acá. Se、eh, va Mari Mari, Juan Pablo, Mari Mari Compuche, Mari Mari a la audiencia. Mucho gusto por, por, por, por brindarme el espacio para c h a r l a r un rato. Bueno, gracias a ti por darnos un rato de tu mañana de este lunes, que los tiene todo el mundo medio pata para arriba en la Argentina. Todavía un poco organizando la cabeza y con mucho chascarrillo y comentario de la cosa política.、Eh, lo cierto es que, eh, Carlos, eh, hay una realidad contante s y sonante en la República Argentina y es la que pinta un montón de retrocesos en materia social, en materia de derechos, y los pueblos originarios están en el medio, en el meollo de la cosa. No sé si es el ojo de la tormenta o qué, lo que estamos pasando ahora. Pero tiene que ver con que este, se esté realizando el sexto encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades indígenas. Este sexto encuentro plurinacional de Argentina, por sintetizar, tiene que ver con lo que está pasando, pero ya es el sexto. ¿Por qué no nos contás, Carlos, este, cuál es el devenir de estos encuentros? ¿Cuál fue la idea original de realizarlos, por favor? Bien, este encuentro surgió、eh, en 2018, cuando en pleno neoliberalismo macrista,、eh, los pueblos,、eh, distintos integrantes de distintos pueblos,、eh, organizamos un, una charla en conversatorio en un centro cultural de Quilmes, acá en Buenos Aires. Después de ese encuentro participó mucha gente y había mucha gente que hacía rato no se juntaba, no se veía. O sea, militancia indígena de, de muchos años, ¿no? Entonces se nos ocurrió armar un encuentro,、eh, pero que no solamente contuviera la militancia indígena, sino también que habían hermanos y hermanas y hermanes afrodescendientes, a su vez también habían personas migrantes, y así convocamos a l primer encuentro en 2019, en octubre del 2019. En ese interín todavía estaba la cuestión electoral también definiéndose,、claro. y、eh, nosotros también, obviamente como militantes,、eh, militantes populares, Se determinó hacer ese encuentro y se determinó acompañar la fórmula de, de, de alberto y de cristina claramente que era、eh, la oposición al neoliberalismo ¿no? eh, y a partir también de ese primer encuentro、eh, participaron compañeras trans travestis y se le empezó a llamar también el encuentro de inmigrantes y diversidades ¿no? de argentina lo cual hizo que o sea,、eh, en ese encuentro participáramos más de mil personas De distintos espacios y colectivos políticos, sociales, culturales. O sea, no, no, no. La, la idea siempre fue que nos convoquemos, que debatamos ideas, que tiramos propuestas y a partir de ahí, bueno, a, a ver qué se puede construir, qué alianzas se pueden hacer, digamos. Pero lo primero es el encuentro. Sin encuentro no hay, no hay llegada, digamos, no hay debate, no hay charla. Entonces nos parecía que estaba faltando eso y a partir de ahí se armó el primer encuentro con. ocho o nueve comisiones, la Comisión de Género, Descolonización del de Género, la, la, la de Medicina y Salud Intercultural Medicina Ancestral, Educación Intercultural, bueno, Comunicación con Identidad, Política Plurinacional,、eh, Sindicatos Trabajadores Plurinacionales también,、eh, o sea, varios, varios talleres que ...o sea, fue muy fructífero y nos hizo pararnos en algún lugar al menos, a Determinar y a pensar también en el futuro de nuestra patria, nuestro pueblo, de la nación argentina, n o porque más allá de s e r indígenas de distintas, naciones,、eh, de distintas naciones preexistentes a la conformación del Estado, también entendemos que estamos en un país、eh, atravesado también por una cultura de la argentinidad que fue la que aprendimos de la escuela.、Digamos. Entonces, también eso, digamos, no, no desde un lado más integracionista, más nosotros venimos más del palo. De que, de que la estrategia sería、eh, ocupar cargos en el Estado, copar las estructuras del Estado, si podemos tener presidente, presidenta, en algún momento indígena, afro, migrante o de la diversidad también tenerlo, o sea, romper un poco con el heteropatriarcado, el machismo, el e u r o c e n t r i s m o entonces nos paramos s d e de ese lugar. Y ahora llegamos este año al sexto encuentro,、eh, obviamente también con un gobierno,、eh, Neoliberal, digamos,、eh, nada más que con este gobierno es mucho más entreguista abiertamente, o sea, ya está el JP Morgan activando en el Banco Central, entonces el futuro que vemos es bastante,、eh, bastante caótico y entendemos que van a venir por los recursos naturales en donde están los territorios indígenas y que、claro. sin, sin, sin que esté nada aclarado, digamos, abiertamente desde el gobierno. La、lectura a l que hacemos es que va a haber una avanzada de, de jp morgan e e u n i donald s sea, o o d trump alineando a la argentina con, con e s t a d o s u n i d o s y lo que está pidiendo donald trump es afuera china a fuera rusia afuera todo lo que le p u e d a hacer competencia no entonces nosotros queremos que va a haber un gran desembarco muy fuerte no solamente con con, con la extracción de uranio De, de tierras raras y de recursos minerales como el litio, bueno, el uso del agua, sino también con bases militares como la que se viene hablando para la instalación en Ushuaia, en el norte, en, el, en la zona del litio, en el litoral, en la zona del acuífero guaraní y en Cuyo también, en la zona de San Juan, Mendoza. O sea, nos vemos rodeados.、Digamos. Sí, sí, con una presencia que realmente muchas veces、eh, cuando empezábamos a, a escuchar. Eh, las novedades, entre comillas, que venían en estos años, este, en estos últimos años, muchas veces pensábamos, Carlos, que se trataba de conspiranoias, y ahora vemos cómo este, realmente eran teorías que nos advertían y que empezaban a, a avisar de que había, estaban estas posibilidades. Por supuesto que el devenir político de la República Argentina. No depende nada más de nuestra claridad, de lo bien informado que estemos, sino también de acciones como las del encuentro plurinacional, que de alguna manera busca、eh, debatir y trabajar alrededor de ejes que tienen que ver con la política y la inserción、eh, de personas y de partidos, decimos, para, para ver、sí. si se puede llegar a, a, a, a pelear un, una porción, aunque sea del Estado, para desde a s í bueno. Redireccionar y actuar, activar frente a todas estas voluntades gringas que hay enfrente. Ahora bien, ¿cuál es el funcionamiento? Le vamos a decir a la pasada que el encuentro plurinacional de Argentina va a empezar el próximo 8 de noviembre, faltan unos días nada más, pero ¿cuál es más o menos el, la, la mecánica del, del encuentro, Carlos, a la hora de que se encuentren cuántas personas, cuántas representatividades? Allí en la localidad de Moreno. Hasta ahora llevamos, lanzamos el viernes la, la convocatoria con, con el formulario de inscripción. Hasta ahora van más de 60 personas inscritas. Nos quedan dos semanas todavía.、Eh, así que tenemos como mucha expectativa de que se acerque mucha gente. Esto,、eh, los encuentros los iniciamos a l a la mañana, tipo 9 de la mañana, con una ceremonia espiritual. Eh, a, a ancestral, también plurinacional, porque participan varios v a、eh, referentes i a s r de las espiritualidades indígenas y afro,、eh, porque también hay, hay hermanos y hermanas de, de, de religiones de matriz afro participando.、Eh, a las 10 se hace, bueno,、eh, ahí, ahí se hace la apertura también, la ceremonia y la apertura. A las 10 comienzan los talleres, en este caso también tenemos varios talleres. Eh, y eh, a las doce se hace un almuerzo, un almuerzo colectivo, a las doce, trece, una hora de comida, luego se retoman los talleres, a las cinco se t e r m i n a de definir los, la, las conclusiones de cada taller, luego se hace una exposición en conjunto de cada taller, como para, para que el resto nos enteremos también de, de qué se trató, qué se habló, qué se acordó, si se acordó algo o no. Y a las 19 cerramos con un evento artístico-cultural, así también plurinacional, en donde entre música y música también se van, se van leyendo las conclusiones de algunos talleres, de personas que no pudieron estar, y suben referentes también de, de pueblos indígenas, afro-migrantes y de la diversidad a dar sus palabras. Digamos.、Sí. Eh, así que bueno, este año、eh, obviamente veremos a ver qué, qué, qué, qué conclusiones se llegan, qué debate. Se traen, porque también,、eh, o sea, como sabemos que tenemos un gobierno donde está Patricia Bullrich, que es la principal responsable del asesinato de Rafael Nehuel y de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, eso no nos olvidamos nunca, porque, o sea, fue Patricia Bullrich la que puso también al pueblo mapuche como eh, en, eh, en un enemigo interno, ¿no? Y ahora es Patricia Bullrich. La que llevó también a varios integrantes de varias comunidades mapuche a meterlos en el listado de、eh, las organizaciones terroristas, digamos. Y entre eso、eh, aparecen varios p e ñ i l a m i e n t o s Lo cual también vemos que es una avanzada de la derecha neoliberal, digamos, en esto de acusar, ¿no?、A、acusar y de tratar de, de, de, de salvajes, de, de, de, de la gente que se pelea, de la gente que. que Que, que, que y... no se acopla digamos, al sistema de alguna manera. Esta, esta criminalización, periodos... Carlos, sí, este, es no, no, no, no nos podemos olvidar. Está muy bueno el enfoque que él señala a Patricia como la que consolidó meter a los pueblos originarios como un enemigo frente a la sociedad blanca o a quienes se perciben blancos en la Argentina, pero esta tarea sin el, el acompañamiento de una buena parte del Poder Judicial. No sería posible, hay que decirlo, seguramente también va a estar en los debates y en las propuestas del Congreso, Carlos. Sí, totalmente, porque nosotros también vemos que hay una mafia judicial, ¿no? Que, que es la, la que lleva、eh, adelante, digamos, de, de, de, de la conformación del Estado, digamos, la matriz argentina, la matriz cultural argentina, la que no ha n enseñado en la escuela, siempre habla de, esta, de este sistema republicano, digamos, ¿no? Pero a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que el Poder Judicial tiene mucho poder, digamos, y que es la que maneja la, las estructuras de, de a quién se considera delincuente, qué se considera delito y a qué personas, digamos, se las libera, se las procesa o no se las procesa, digamos. Eso también se entiende porque también ha ocurrido con el tema del tercer malón en el 2023 en Cujuy y la Avenida Buenos Aires, una represión muy grande en, en donde. Desde las estructuras del Estado, digamos, nadie quedó eh, eh, ¿cómo puedo decir? I, imputado ni condenado. En cambio, sí hay condenas y imputaciones、eh, a integrantes de comunidades indígenas del, de Jujuy que salieron a, a manifestarse en su momento en contra de la reforma constitucional. Entonces,、eh, está como hecho el mundo al revés, ¿no? la ley para el que tiene el poder y para el que no tiene el poder, para, para el pueblo, digamos, la condena. Así que eso también es un eje importante. El otro eje es de la economía popular, también hay una economista, una economista quechua que, que, que, que articula también con nosotros, que vamos, él va a brindar una charla. Un análisis de la cuestión de la macro y la microeconomía, pero a su vez también él viene trabajando la cuestión de la economía popular con muy buenos aciertos acá en el conurbano.、Eh, después también, bueno, lo de salud intercultural, medicina ancestral, que también es importante tenerlo en cuenta porque a veces las personas creen que la enfermedad es solamente algo químico y a veces se pierde la noción del espíritu, ¿no? De, de la esencia de la persona, digamos, que también. Depende cómo nos sintamos y cómo estemos, es la, la enfermedad o la salud que vamos a tener. Y así, digamos, distintos temas que tienen que ver desde el lado de la, de la ancestralidad, desde el lado de la, del análisis de donde nosotros nos paramos, digamos. Y a su vez también. Estos que decías hace ratito de los partidos políticos,、eh, hay una propuesta también desde de, de la cuestión política plurinacional de tener mayor inserción en los partidos políticos y tratar de que los partidos políticos, los partidos políticos tradicionales digamos, tengan、eh, una dirección, una secretaría de pueblos indígenas. Porque gran militancia digamos, de, de muchos partidos políticos, las bases son descendientes de pueblos indígenas, afro, migrantes, y a, a veces a la hora de armar las listas. Ni nos tienen en cuenta, digamos. Es toda una pelea permanente y, sobre todo, de los que vienen de muchos antes militando,、eh, que están a los codazos ocupando espacios, pero no tienen en cuenta a la militancia más territorial, digamos, ¿no? A veces la decisión se toma entre los dirigentes, y las dirigentas. Pero muchas veces no comprenden el sentir del pueblo porque están en otra, están con otra cabeza, digamos. Y el pueblo somos los que seguimos laburando, existiendo, remando la y resistiendo a los embates que vienen de la derecha y el neoliberalismo. Entonces, nos pensamos también como una propuesta, digamos, de, de, de, de cambio hacia un nivel popular, ¿no? Una, pro, y una propuesta que debe ser sumando... tenida en cuenta también, Carlos, obviamente. Claro, claro exactamente. Por eso también. Este tipo de encuentros para visibilizarnos como militantes del campo, popular, del campo popular y revolucionario y para visibilizar también las propuestas que tenemos los pueblos como para, para el resto de las sociedades y para la d i r i g e n c i a política también. Bueno, la verdad es que se vuelve más y más interesante cada vez que lo escuchamos a Carlos agregar alguna s de las facetas que son tenidas en cuenta, son pensadas, son masticadas en el próximo encuentro. De pueblos originarios o plurinacional que se va a estar realizando en la ciudad de Moreno.、Eh, Carlos, si te parece, nada, pasarnos algunos pelos y señas de las redes、eh, para que las personas interesadas averigüen más sobre este encuentro que desde ya suena muy, pero muy generoso. Y también para、eh, alguna comunidad que pueda estar escuchando la entrevista ahora o a posteriori. Y que esté interesada en participar, si te parece, Carlos. Sí, las redes sociales del Encuentro Plurinacional son Encuentro Plurinacional de Argentina, así está en Facebook, así lo pueden encontrar. Hay un escudito que tiene, bueno, una parte de la h u l f o y e Mapuche, otra parte de la h u i p a l a Andina, y、eh, está rodeada con espigas, y tiene un pañuelo blanco en el centro, en vez del gorro figio. Después tiene, bueno. Es un escudito pluinacional. r digamos. Esas son las redes en el Instagram también, e n c u e n t r o pluinacional r de Argentina. Y ahí,、eh, ahí por esas vías vamos a estar brindando todos los detalles.、Ah, eh, ahí también nos pueden escribir las personas que estén interesadas en participar o que tengan interés en saber、eh, de qué se trata bueno, y obtener más detalles y ver la posibilidad de viajar.、Eh, hay un formulario de inscripción también. Y、eh, este encuentro lo vamos a estar cerrando con algunos artistas como Beatriz p i c h m a l e n una cantora mapuche, después el grupo Pacharruna, y así varios grupos que tienen que ver con distintos colectivos que, que estamos participando en este encuentro.、Bueno. Que se va a hacer el 8 de noviembre、eh, en la localidad de Moreno, desde las 2 de la mañana. Eh, le calculamos como hasta las 9 de la noche, porque bueno, vamos a cerrar bailando, cantando y levantando el ánimo con algo de música y de arte. Muy bien.、Eh, Carlos, ¿cuál es?、Eh, hubo un parate ahí en los encuentros con la pandemia, pero ¿cuál es el espíritu que has visto en, los, en las últimas que se pudieron realizar? No, o s a b í s qué? A ver, eh, eh, no tuvimos parate con la pandemia, al ¿No? contrario. Mirá. Se nos llenó, se nos llenó porque lo hicimos virtual. Así que se sumó gente de Honduras, de Guatemala, de Chile, que en Chile estaban discutiendo la constitución plurinacional. Se nos sumó de Paraguay, de Brasil, hasta de Europa, de distintos lados. O sea, fueron encuentros de dos días virtuales y fue como las salas muy llenas. Así que fue como la que mayor convocatoria tuvo, porque fue virtual.、Bueno. Pero después,、eh, en las presenciales, digamos. Se viene retomando. El año pasado fue mucho más tranquilo, porque como era el primer año de mi ley, ya nos habían reprimido a p r i n c i p i o de año y a los compañeros y las compañeras detenidas le habían puesto causas judiciales, penales,、claro. como, no sé,、eh, o sea, muchas cosas pesadas. El año pasado determinamos hacer un encuentro más tranquilo, sin tanta exposición mediática ni salir a la calle, al,、eh, o sea, para resguardarnos y cuidarnos, ¿no? Y este año. Los ánimos cambiaron, digamos. Hay más ánimos de encuentro, porque también veníamos con esta cuestión de cansancio, de hartazgo, digamos, de la misma gente, ¿no? Así que ahora lo que tenemos que ver y evaluar también es el baldazo frío que fueron las elecciones, porque la expectativa era de que podía llegar a ganar el campo popular de alguna manera, y bueno, claro, ¿no? la, la, la, las últimas noticias nos dejaron medio. Eh, recalculando. Para cualquier lado, recalculando, digamos. Recalculando, Pero bueno,、sí. nada, son cosas de la v i d a y de la militancia y de la política colectiva que tenemos que afrontar también y evaluar. A ver de qué manera continuamos y de qué manera seguimos militando. Pues nosotros, más allá de lo electoral, militamos todo el año en escuelas, en centros culturales, en festivales de cine. Siempre estamos armando actividades que tienen que ver con lo cultural y lo político desde, desde el mismo pueblo, desde el corazón del mismo pueblo. ¿no? Muy bien. Te digo, Carlos, que nos alegra que exista el Encuentro Plurinacional de Argentina y que se realice este sexto encuentro. Ojalá que no lo deje de habitar por ningún, en ningún momento este espíritu de que acá no hay que abandonar ninguna lucha, que la lucha que se abandona es la única que se pierde y que el final sea bien, bien luminoso y salgan fortalecidos los espíritus. Muchas gracias, Carlos, por este rato, que siempre es poco para hablar de una realidad que toca tantos rincones de, del país y de distintos territorios. Bueno. Abrazo grande, Peucalial, y nos vemos la próxima. Peucalial, hasta el próximo, próximo encuentro. Ahí va Carlos el Puma Catrileo, que es un vocero mapuche, pero que también es cineasta, es un agente cultural, este, que nos vino a dar un pantallazo de este próximo encuentro, el sexto encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades sexuales de la Argentina.